O juega con vida pena mujer Cuidado, puede ser Que por las noches sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir canal amigos, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes Martes 31 de marzo y segunda edición ya de tu programa juvenil informativo USS en Onda Hoy vamos a comenzar ya de lleno con el entretenido, con la buena onda, con el carrete Con la buena música, sección musical con Don Felipe Jiménez Pipón Y con el Nacho Bildoso que nos traen un invitado de lujo ¿eh? Uno que coloca perreo acá en el biovio Muchachos, los dejo por mientras yo me preparo en el camarín para irme a la sección deportes Hola chicos, aquí estamos con Ever Cares, alias Pesadilla El Fenómeno. ¿Cómo está, Don? Bueno, aquí agradecido por la invitación, más que nada, y bueno, aquí para dejar claro dentro qué, qué es lo que manda en el reggaetón, lo que alpesa y el fenómeno, compadre. Muy bueno el reggaetón de Talcahuano, aquí directo desde el puerto. Eh, ahora vamos a hablar con Felipe Jiménez, que no va a hacer unas preguntas y otra a una conversación un poco más a ver. Okay. Hola chicos, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a partir ahora con lo que está pegando en todas partes, el reggaetón. ¿Cómo estamos, compadre? Bueno, aquí, como dije, agradecido por la invitación, más que nada, y bueno, eh, eh, demostrando aquí a la gente lo que es el reggaetón local, ya que está a nivel nacional e internacional, demostrar lo que está, lo que está pasando aquí en la región, más que nada. Yabo, cuéntanos, ¿por qué nace esta, esta afición por el reggaetón? Bueno, la afición del reggaetón, eh, yo empecé hace mucho tiempo, yo te digo, alrededor de cuatro o cinco años atrás, ya con el rap, primero que todo. Igual escuchaba reggaetón, pero no tan lo que es como ahora, o sea, ¿me entendí? Yeah. Yo escuchaba reggaetón cuando ya era underground, ¿me entendí? Ah, okay, okay. Y yeah. después ya empezó a hacerse, bueno, volcó al lado comercial, que al final, dentro de todo, no es malo, porque al final nos permite a los artistas como nosotros ganar nuestros pesos y también invertir en otras cosas, ¿me entendía? Yeah. Oye, cuéntanos por qué, por qué tomaste esta decisión de, de, del reggaetón, o sea, por qué tu inicio, o sea, por qué eh, dedicado, o sea, netamente al hip hop. Claro, bueno, lo que pasa es que el reggaetón a mí siempre me gustó por el lado de que eh, me hacía como más como olvidarme otras cosas, ¿me entendí? Era como, más, era como más movido, ¿me entendí? Esa era la idea. Y bueno, a mí me gustaba tanto el, el rap en inglés. Entonces el rap en inglés eh, también tiene una tendencia como discotequera, ¿me entendí? Y el yeah. reggaetón en español, ¿me entendí? Igual ah, es casi bueno, bueno. Mío. Ya. Oye, ¿y mm. cómo ha sido el cariño de la gente acá en la octava región? Fíjate que muy buena, gracias a Dios la gente sabe escuchar, aceptar y sobre todo, eh, imagínate a mí, la gente me pide fotos, autógrafos, ya es como estamos adentrando a la gente lo que es reggaetón y lo que apreciar al artista nacional y lo que es local, y eso es bueno. Eh, quería hacerte una pregunta, eh, nosotros sabemos que Pesadilla no partiste solo. Partiste con otra persona, que era en este caso era... Sí, eh, bueno, partí con Jao, mi ex compañero de. Javier de sí. Sí, nosotros tuvimos tuvimos el grupo Los Fenomenales. Entonces, por ende, ahí va, pesa ahí el fenómeno, que ahora yo sigo por sí solo. Y bueno, y con él empezamos como más a hacer. Eh, empezar a adentrar a la gente en lo que es reggaetón. Pero después, ya cuando estuve solo, eh, fue como un, una vuelta entre 60 y otra vez empezar de cero, me entendí. Oye, y cuéntanos. Eh... Tu primer tema, como solista, cantando reggaeton, ¿cuál fue? Agrégame en Facebook Ya, oye, y, ¿y por qué se te ocurrió esta idea? O sea, bueno, el fenómeno del Facebook es algo increíblemente masivo Pero, ¿por qué nace crear pero, una canción al Facebook? Más que nada, bueno, la, la idea de esto, más que nada, era, era como ya estaba solo Entonces, pues ahí, el fenómeno, tenía que ser algo que ya estaba revolucionando Y lo que, lo que es chileno, ¿me entendí? Ya. ¿Qué está revolucionando? El Facebook Buena A ver, Nacho, una pregunta. ¿Cómo fue eh, en, en su con Yadiel? Cuando un fue de... una experiencia muy buena, fíjate que eh, a un artista puertorriqueño, o sea, imagínate, de las raíces de allá, entonces fue como eh, súper afectuoso conmigo, me dijo, compadre, yo lo vi en vivo, me gustó tu show, así que espero hacer algo contigo a futuro, imagínate. Ah, qué bueno. Así que estamos comunicando por Facebook y ojalá salga algo. Así. Oye, y, y cuéntanos, eh. Respecto al reggaetón acá en Chile, aparte, bueno, te conocemos a ti, pero ¿tienes algún tipo de relación o, o tienes, no sé, con la gente de reggaetonera de, otro, de otras regiones? Sí, bueno, por ejemplo, artistas? yo con Santi eh, tengo con un amigo de, de Santiago, lo que es ataque Crack MC, lo que sacaron el éxito Poncea. Entonces me entendí, ellos sacaron, con eso revolucionaron el reguetón me entendí, dentro de lo juvenil Y con ellos estamos haciendo proyectos nuevos, incluso yo tengo un video que vamos a sacar un tema Lo estamos promocionando por internet, así que bueno, se viene bueno. ¿Y cómo te fue en el verano? ¿Cómo estuvo el carrete? ¿Cómo estuvo la, el ambiente veraniego acá en, en la región? Más que, más que carrete es pues como trabajo, pero dentro de todo igual claro. se hizo algo, ¿me entendí? Bueno, no, gracias a Dios toqué en las playas, lo que en el verano aquí local, lo que fue Playa Villavista, Coronel, estuve también en Tomé, Dichato y Noval. Imagínate, la gente en la playa aprende claro. y con el reggaetón no olvídate. Oye, okay. y cuéntame, eh, porque, o sea, bueno, a ti tú eres lo que canta de reggaetón, ¿cuál es tu ídolo? del reggaeton, eso oh, wow. nos gustaría saber. Claro, o sea, ídolo, claro, sí puede ser admiración, yo lo veo, eh, a mí está yanqui lejos. Ya. Yeah, Me gusta yeah. tanto, eh, es que el, el tipo entró en tona y también rapea súper bien, ¿me entendí? Entonces es como completo en realidad. Bueno, muchas gracias por tenerte acá, Ever, ahora nos vamos a quedar con un tema. Ok. Bueno, aquí estamos, ¿Le presento el tema ya? Sí. Ya? Eh, Oye, bueno, esto es Pesadilla, el fenómeno aquí en USC, en Onda, compadre, con, con los compadres aquí. Bueno, presentamos, agrégame en Facebook, Pesadilla, el fenómeno, compadre. Entonces, 15, 15 horas con 23 minutos acá en los estudios de periodismo de la Universidad San Sebastián. Carrera periodismo, tercer año. Acá estamos todos los chicos del staff. Eh, seguimos entonces segundo bloque del programa, segunda edición de USS en Onda. Y ahora faltó el hombre del carbón, pues. Faltó el hombre de Lota, don Lorenzo Parra, pero... Como somos igual de estrategas que Marcelo Bielsa, tenemos nuestra cartita bajo la manga al tiro tenemos una sustitución. Don Fabián Aranda, cómo está, muy buenas tardes. Buenas tardes Nelson. ¿Qué se aguanta? ¿eh? ¿Cómo estuvieron las clases durante la mañana? Al mucho trajino, ¿no? Eh, sí, no bueno, no tanto en realidad. Más el revuelo de, del tema de, la, de las tres pascuales, la muerte de los peces, pero de eso vamos a conversar después. Claro, después vamos a ir a, a analizando, claro, y andando un poco en ese tema con los, con los chicos. Eh, se si vio también, se si supo en la prensa, por ejemplo, en emol.com Hubo fotografías de este eh, extraño suceso de los peces que amanecieron muertos Otros moribundos acá en la Laguna de las Tres pascuala Hoy en política, en el ámbito nacional, dice que el gobierno justifica remoción De embajador por, contra, por contrariar políticas de Bachelet, Fabián Aranda Bueno, también se dice que la ministra Carolina Toá Recalcó que la política exterior la dicta la presidenta de la república Y que, por lo tanto... Un agente diplomático no puede emitir juicios distintos en esa materia. Claro, oye, eh, para... Yo si no soy muy entendido en esta materia, no sé tú si me podrías dar alguna, algunas pinceladitas de qué es lo que está tratando esta noticia. Lo que pasa es que, mira, básicamente en, en, en esta remoción del embajador fue porque él tomó como parte propia un punto de vista el cual hizo manifiesto Eh, de cosas que eran contrarios al pensamiento de la presidenta Michelle Bachelet Ya Entonces básicamente en un país, como estamos en Chile Yo creo que en todos los países pasa, ¿no crees tú? Eh, siempre en la cabeza visible la presidenta Y la que toma las últimas decisiones Y, y es al final eh, la voz y la cara de un país entero Correcto Si sus súbditos, en este caso el, el embajador Eh, de República Checa, da un dicho que se contradice a lo que es el pensamiento general de la presidenta y de un país, eh, lamentablemente, o básicamente, lo que hay que hacer es sacarlo de su puesto para así poder priorizar lo que dice el mandato de la presidenta Necheli. Uh -huh. ¿Ves? Sí, porque aquí dice que la vocera de gobierno Carolina tová justificó hoy la salida del embajador chileno en República Checa, Marcelo Rosas, quien la semana pasada escribió una columna de opinión para una revista nacional en la que en la que criticó la realización de la cumbre progresista en la ciudad de Viña del Mar. Sí, recordemos que de la semana pasada tuvimos una cumbre progresista acá en Viña del Mar. El principal asunto era la situación económica a nivel mundial, cómo generar empleo y obviamente El calentamiento, la, eh, calentamiento global, bien digo. Oye, recuerda que tú estás en USS en Onda, acá en los estudios de la San Sebastián. Estamos en la sección ya de política junto don Fabián Aranda. Estuvimos ya dando las pinceladitas a lo que es política nacional. Ahora nos vamos netamente a lo que es nuestro, de nuestras regiones. Acá, todo lo que compete en la zona del Bío Bío, Fabián. Claro, así es Nelson. Mira, tú recién tocaste un tema que es súper importante eh, con respecto a la cumbre que eh, se realizó hace poco en Viña del Mar, que es el tema de generar más empleos. Bueno, eh, también se puede decir que la región de Concepción, o sea, la región, de la octava región, específicamente Concepción, quedó solo una décima de ser la más desempleada del país. O sea, de qué estamos hablando? De qué estamos hablando? Muy grande la cifra. ¿eh? Muy grande, ¿ah? ¿eh? Mira, te voy a dar datos concretos. Por ejemplo, eh, el en el trimestre de 2008, febrero 2009, eh, se revelaron los la desocupación afectó a 84.130 mil personas, superior a en 16.000 personas. Eh, ...260 respecto al igual periodo del año pasado... ...o sea, del 2007... ¿Qué? ...ya... ...este año... ...o sea, 2009... Eh, ...aumentó a 13.100 personas... ...o sea, un 18,4% en comparación al trimestre anterior... ...de noviembre de 2008... ...enero de 2009... ...o sea... ...que vamos quedando con un alto porcentaje de desempleo... ...ya no solo en Lota, que era eh, hace años atrás la, la, la localidad donde se, se realiza, o sea, perdón, donde existía mayor eh, convocatoria de desempleados... ...ahora se expande más a la región completa como es Concepción, Talcahuano, Lebu, Cañete... ...donde aumentan eh, la cesantía y donde las personas ya no saben en qué rubro poder buscar trabajo. Oye, con, eh, con respecto también a la fuerza de trabajo regional... ¿Cuáles son las cifras? me manejan ya datos o no al respecto? Mira, eh, básicamente la Fuerza Regional alcanzó, de Trabajo alcanzó a, a 770.630 personas en el trimestre de diciembre de 2008, febrero de 2009, registrando un incremento de 17.710 individuos, o sea un 2,4%. que aumentó la tasa de personajes que ingresaron al mundo laboral mayores de 18 años, contando ya. siempre mayores de 18 años. Los menores de 18 años no se, no se cuentan como ingreso al mundo laboral o a la fuerza laboral. Oye, la, y la, ahora pasando, bueno, bueno, todo dentro del mismo tema, pasando la ocupación regional, ¿cuáles fueron los registros? Eh, bueno, principalmente en la rama de actividad industrial manufacturera, que se, que se perdieron más de 11.340 empleos, o sea, un 11,4% de la totalidad de las personas que quedaron sin trabajo. La agricultura, la caza y pesca eh, bajó 9.420 ocupaciones, o sea, un 8,4% con respecto a lo que eran años anteriores. Y también transportes, comunicaciones y, y empleos básicos. ¿ya? O sea que al final la desocupación alcanzó índoles que son eh, bastante alarmantes en nuestra región y acaparó una gran gama de... de como decir, de trabajo, de rubros, de, ¿Sí? de, de distintos rubros, o sea que al final lo que hay que hacer ahora, hoy en día, pienso yo es agarrarse bien fuerte del trabajo que uno tiene y darle lo mejor que pueda porque si no, uno va a quedar de patitas en la calle sí. Oye, y lo otro que siempre en estos estudios decía que Coronel y Talcahuano encabezaba la los porcentajes, las listas de ciudades con mayor recesantidad sigue manteniendo ese fenómeno, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo quedó establecido? Exactamente, Nelson mira, te voy a contar que a nivel de ciudad eh, de ciudades eh, Coronel, Talcahuano y como dices tú eh, También se le suma Valdivia Que siguen con la, eh, la nómina más alta de desocupación Pero también la sigue Lota Que antiguamente era la más alta Ya bajó de, en este ranking eh, Temuco también, Angol eh, Continúan en la lista de, de, de ciudades con mayor tasa de desocupación También le podemos sumar a esto Vallenar ¿ya? Y también Arauco Que, que retrocedió en 1,4 puntos la tasa eh, de desocupación de igual trimestre del año pasado. ¿Ves? Sí, hoy ya a nivel ya un poco más macro, eh, con respecto a las regiones, vamos redondando ahí, asentándonos en las regiones. ¿Qué es lo que está pasando con este fenómeno? pero Estoy leyendo que la Araucanía estaría con un, un 11,0%, la región del Bío también está figurando ahí en el listado. Claro, lo que pasa es que a nivel regional, eh, la región de la Araucanía es el primer sector donde se encuentra la mayor tasa de desocupación seguida por nuestra región del Biobío. Tras esta, eh, el tercer puesto lo ubica Valparaíso, con un 9,6% de, de, de desocupación nacional. ¿Ves? Uh -huh. Y a nivel de país, la tasa de desocupación, digo, en el trimestre eh, de análisis, fue de un 8,5, superior en 1,2. comparado con igual periodo del año pasado y cinco décimas en relación al trimestre recién pasado. ¿Ves? O sea, te puedo decir que la fuerza de trabajo en el país se estimó en 7.269.480 personajes en el primer trimestre de 2008, pero sin embargo eh, ha incrementado la tasa de ocupación en un 1,4 a nivel nacional. Entonces, uno puede decir un 1,4 en cifras no se ve tan grande, pero sin embargo es una gran cantidad de personas que quedan sin trabajo. Oye, recuerda que estás en USS en Onda, programa informativo juvenil con todos los temas que a ti te interesan. Nos vamos de la sección política, que te quiero agradecer Fabián, muchas gracias, completo informe, tanto a nivel regional y de, a nivel país, nos vamos con un tema, esto es esto es eh, el mismo invitado que estuvo hace un rato, ustedes se deleitaron, hay buena entrevista por parte de, de Pipón y de Nacho Bildoso, Esto es el fenómeno del perreo acá en la octava región, el que cruza incluso el río Bío Bío con su ritmo sandunguero. Les presento ahora al fenómeno el pesadilla. Mientras tanto, ya estoy viendo a don Arturo Hernández en camarín, preparándose y saliendo desde el túnel para pisar el terreno de juego en sección deportes. ¡Vamos con terremoto! Ya, yeah, entonces ahí tenemos cortina ad hoc. Estamos a solamente horas del partido de Chile con Uruguay. Se viene la sección deportes acá en USS en Onda. Y por motivo del poco tiempo que tenemos y el mar de información en materia deportiva que hay rondando por estos días, solamente vamos a dedicarle este bloque a lo que es la selección chilena. Porque el día domingo se derrotó por tres tantos a uno en la escuadra de Perú. Segundo triunfo con historia por parte de la escuadra de Marcelo Bielsa. Recordemos que primero fue la victoria ante Argentina 1-0 acá en el Nacional. Otra victoria, como ya la decía, histórica ya en Lima por 30 tantos a uno. Y el análisis, los datos, ese gusto sabrosito de la pelotita. Quien ya salió del Camarín, ya ingresó al túnel y está acá en el terreno de juego. Don Arturo Hernández, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, hola buenas tardes, Nelson. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, ¿a ti? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, aquí... Oye, esperando nomás el partido de mañana. Ya lo habíamos conversado la, la primera edición de USS en Onda. Correcto. Eh, fue la, el asadito, ¿no? como el partido el día domingo? El sí, estuvo bueno ahí con mis viejos, ahí tirado en el, en el sofá, ahí, en, el, en el living, viendo el partido, relajado, esperando un buen resultado que al final se dio. Claro, buen partido por parte de los dirigidos de Marcelo Bielsa ¿eh? Buen partido, una figura excluyente se llama Alexis Sánchez Maravilla Sánchez, ¿eh? está batiendo todos los récords, al final se está ganando todas las cámaras Uy, pero más allá de las individualidades, ¿te gustó el planteamiento de Marcelo Bielsa, no? Con el cliente mágico que funcionó, pero a la perfección Ese es el tema que dio Chile, un, un planteamiento ofensivo, corriendo por las bandas Eh, en el mediocampo con un jugador que no se habló mucho, pero es Carlos Carmona Sí, Quien, Carmona. quien, re, bueno, quien bueno. cubrió un gran espacio en el medio terreno Y en la defensa, ahí estuvo con un punto bajo ¿El, el gol a lo mejor? La el gol, gol claro. las salidas que tuvo tanto Gonzalo Jara como Waldo Ponce si no estuvieron correctas Pero son, son temas corregibles Sí, eh, yo creo que en general la defensa chilena estuvo bien El gran error fue la jugada del gol Pero más allá me parece que anduvieron parejitos los sí. yur los Carmona Y en el medio campo también eh, se supo alimentar de buena manera Alexis Sánchez que aprovechó todas las licencias que dio la última saga defensiva del Perú En la banda derecha del ataque chileno Era increíble, estaba a 25 metros a la redonda solo, nadie lo marcaba Oye, primer gol y yo creo que la gente de reciente estaba acomodando su casa sí, estaba, estaba sacando la papa frita Acomodando vino, todo y de repente vía. te gritan gol y uno a gritarlo nomás A su gusto, eh, el mejor relator de, con estas goles, le pongo a Ignacio Valenzuela, le pongo a Claudio Palma y a Don Ernesto Díaz Correa. Al tercero yo pondría. A Don Ernesto Díaz Correa, sí. sí. Yo ayer tuve la oportunidad de buscar en YouTube eh, los relatos de Díaz Correa por Cooperativa y realmente es muy, pero muy bueno su relato. Oye, sí. este partido también tuvo ecos en Perú y en Uruguay. Recordemos que la prensa peruana durante toda la semana estuvo... Estando bastante carbón, como se suele decir a los bien chilenos. Así es. Pero se quedaron con la cola entre las piernas y así tituló Perú 21. Perú 21, prensa limeña dijo que la selección de José del Solar era un equipo en coma. El comercio de Lima destacó que Perú quemó su último cartucho para ir al mundial. Y el país de Montevideo, en Uruguay, apuntó que la roja de Marcelo Bielsa no solo marcó historia, sino que también superó a Uruguay en la tabla de clasificación. Como tú lo decías, más dicho, en la conferencia de prensa, una, una periodista peruana le preguntó si ya era de dar un paso al costado. ¿Sí? A lo que respondió el Chimo Solar, el, tengo un próximo partido que es con Brasil. Oye, a propósito de, de personajes peruanos... Sí. El general de un aire. Ah, ¿qué pasó con él? ¿Va Hoy, a, hay, va hay a cop... cumplir la promesa que dijo? Hoy hay una escopucha, el satélite El satélite Sebastiano nos está entregando algunas copuchitas del General de un aire Dice que el general en retiro, famoso por sus declaraciones anti-chilenas, apareció por el Monumental, me da Ah, mira tú. Yo ya no lo vi. Rock, a los rockstar No si sí, solamente, solamente lo pudieron ver los, los enviados especiales, la, los hinches que están ahí en Lima ¿Y qué pasó con él? Andaba los rockstar, andó ahí vestido con la camiseta peruana, se fotografió <risa> con medio mundo Incluso hasta con los chamanes ah ya los chamanes que quem... Matías Fernández No, pero los chamanes de allá no los derragamos final, no de hagan... Los chamanes de allá que quemaron la camiseta de Alexis Sánchez también Claro, y obviamente al final pasó? de los 90 minutos el general de Oneire Se fue bastante triste. Algunos recaditos para él dicen que los regados mediáticos peruanos no se cesaron ayer. En su edición impresa, estoy leyendo acá, el diario de circulación nacional, el comercio, mezclaba el duelo de ayer con el problema limítrofe entre sí. los rivales de turno. Dice, abro comillas, la afición peruana demanda que haya muchos goles ante Chile. Cierra comillas. Eso, uno que otro detalle. Uy, para porque la, el fútbol de la octava región también tuvo su... Su cuota sí, de participación en el viaje a Paraguay va, perdón, en el viaje a Perú. Eh, eh, me estoy anticipando a Paraguay. Eh, epa, que viene el eso sí viene en junio. Epa. Otros que subieron al bus junto a la delegación eh, fueron dirigentes representantes de Deportes Concepción, Huachipato y la Universidad de Concepción. Ahí tenían su cupo también en el avión con camino a Perú. Ya se trajeron los tres puntos. Oye, ¿de la tabla? ¿Cómo quedó? Hoy sí Después... me tienes por ahí la tabla, ¿no? ¿Cómo Correcto. quedó? Posicionado eh, Chile antes de ante este encuentro con Uruguay. Bueno, primero quedó primero Paraguay con 23 puntos. Segundo, Argentina subió un puesto con 19, al igual que Chile. Bajó Brasil con 18 y se quedó en el mismo lugar Uruguay con 16. También subió Colombia con 14 y bajó Ecuador con 13. Sí, oye, ¿y ¿alguna otra estadística me trae? ¿No sé la fecha? ¿Qué es lo, Te traigo ¿qué la es fecha de lo que va a ocurrir. Horarios. Te traigo todo eso. ¿Ya? Hoy día. A las ocho y media, Venezuela contra Colombia, un partido para ver. Sí, para ver, buena para parte. Que, para ver si se atocha la tabla o no. Y mañana, desde las tres de la tarde, en el, en el Hernando Siles, Bolivia-Argentina. Argentina, Oye, a Argentina estoy viendo parte del compacto de su... un eso partido de, del debut de Dieguito en la banca, me gustó bastante. O sea, la igual ciudad, me gustó. La, la albiceleste. Después en el Atahualpa de, de, de Quito, Ecuador contra Paraguay. Otro partido. Sí. interesante a Chile. Ese, ese partido promete. Sí. A las 7 de la tarde en el Estadio Nacional, Chile Uruguay. Oye, ahí al tiro, ¿eh? Chile Uruguay. Ah, ahí rapita a la, A las 7 de la tarde. la sala máster a dos con la cortina. Chile Uruguay, recuerde 7... Siete... De la tarde con 10 minutos, horario chileno, Estadio Nacional, allá en Ñuñoa. Yo hasta ayer estaba leyendo, quedan solamente 5.000 entradas a disposición. En el, eh... en el último partido de la jornada, a las 9 de la noche, Brasil contra Perú en Puerto Alegre. Oye, eh, ahora metámonos de lleno, vimos el análisis rápido del partido con Perú, revisamos estadísticas, números, tablas de posiciones. Ahora a lo que Vámonos viene. de lleno a lo que se, justamente, a a lo lo que que se viene, viene. Chile-Uruguay. Para mí, ahora es donde, donde se va a ver cuál es la vara, cuál es el potencial de esta escuadra de Marcelo Bielsa. Por ejemplo, si, si seguimos con la historia, le ganamos a Argentina por primera vez. ¿Sí? Segundo, le ganamos a Perú por 24 años, de, después de después 24 de... años. Bueno, y, ahora le, y ahora existe la posibilidad de ganar a Uruguay después de 12 años. La última vez fue... Para las eliminatorias por el mundiales 98 Con aquel gol de Marcelo Sala el Centro de, de, de Víctor Hugo Castañeda Esta fue la última vez Cabezazo rasante del matador José Marcelo Sala Y uno de los que más peligroso de en las imágenes Don Sebastián <risa> Rosenthal Uy, ¿eh? epa Golazo, no, Qué buenos recuerdos Para los que van a ir mañana Porque al Estadio Nacional Recuerde que no se van a vender entradas En el recinto de Ñuñoa Solamente la venta es Valga la redundancia el Con... 30. Hoy Oye, eh, Arturo, te quiero agradecer o me traes alguna otra noticia. ¿Te, te, te doy ah, la ya, alineación las alineaciones probables. Claro, me voy de... a ir como, dime cuál sería la alineación, la probable alineación del loco Marcelo Bielsa. Yeah. Claudio Bravo, Waldo Ponce, Pablo Contreras, Gonzalo Jara en la defensa, Mauricio Isla, Carlos Carmona, Roberto Cereceda o Seyur y Matías Fernández, Jado delantera a Sánchez, Suazo y Mar González. Yeah. Y por Uruguay, Viera en el arco, Maximiliano Pereira, Diego Lugano, atento con él, Odín igual y Martín Cáceres. En el, el medio campo, Diego Pérez, Sebastián Eguren, Pereira y Cristian Rodríguez. Y adelante, Luis Suárez y Diego Forlán. Recuerda, usted está en USS en Onda, programa informativo juvenil. Ya estamos, ¡Ciento olor, olor, olor a Chilita, olor a, a Papa a Frita, Frita no. a buena onda porque mañana se viene... trascendental encuentro entre chilenos y uruguayos don Arturo Hernández le quiero agradecer sí, muchas gracias me, se me limpian los, los zapatos ahí las pipas le quedaron con algo de pasto nos vamos con un tema entonces con los miserables recuerde que mañana probablemente la gente que vaya al Estadio Nacional podrá disgustar de los miserables porque ellos están hasta el momento estarían animando la jornada en la previa de mañana de Chile con Uruguay nos vamos entonces tema musical estos son los miserables en ustedes en Onda 15 de la tarde con 49 minutos, último bloque, acá en tu programa informativo USS en Onda. Llegó el tiempo de escuchar la voz suave, la voz tierna, la voz femenina, nuestro staff, Doña Macarena Latzaya y Romina Salinas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola, súper bien. Hola, sí, ¿qué bueno, ¿Cómo estamos? Si vienen con harta energía, energía en este bloque, al parecer que nos traen algo, estoy viendo ahí, libros, DJs, Qué es lo que está pasando acá en Tenemos los panoramas. Mucha información, así que les traemos libros, carretes y muchas cosas más. Ya. Vamos a partir hablando de Harry Potter. Este hechicero que hace las suyas eh, vuelve con la sexta entrega filmográfica de la saga de Harry Potter. Se viene con todo. Ya deja atrás un poco los hechizos fome, las cositas de los niños chicos y ahora viene con la magia real. Hoy dicen que Harry Potter echó una Voy a contar un chiste trágico a lo afuera, ¿eh? Rull. A ver. una maldición acá en la Laguna de Tres Pascualas. Um, <risa> ah... Sí. Ya, mejor sigamos, siga Romina, antes que me tire la oreja. Cuando nos encontramos entonces a puertas del estreno de Harry Potter y el Príncipe Mestizo, se lanza con seis nuevos afiches de los cuales podemos ver a las más... Llegó un poco tarde el cuac. Sí. <risa> podemos ver a las seis más importantes personajes de esta cinta, como a... A harry potter germán johnny ron y Draco Malfoy que viene más malo que nunca así que se está por estrenar harry potter el 17 de julio de este año y lanzó estos seis afiches que para comenzar la previa por mientras que se viene el lanzamiento con todo a fin de el mes de julio cuando me dijo que era el estreno de la película para el para 17 trabajar? de julio En las salas gringas, por supuesto. Así que en nuestro país vendríamos siendo por a fines de, de agosto, más o menos. Y entonces ahí los fanáticos de Harry Potter desde ya vayan echando moneditas al chanchito para, eh, para el en, la, en, la en el segundo semestre de este año romper el chanchito y e ir a ver la nueva película de Harry Potter, Doña Macarena. Bueno chiquillos, yo quiero partir con literatura Para todos los que gustan leer de ciencia ficción Aquí vamos Los vampiros se toman el año 2009 Ay, ay, ay, sí. chupa sangre Si alguien creyó que con la publicación de Amanecer Una saga juvenil de vampiros creada por Stephanie Meyer Se cerraba el fenómeno literario de los muertos Están súper equivocados Porque este año el género se viene pero con todo Fuerte Este tipo de novelas, bueno, no solamente es gusto de jóvenes, sino que también de adultos, aunque a estos les cueste reconocer un poquitito que les gusta. ¿Sí? Sí. Bueno, el alto impacto de los vampiros inspiró a muchos autores a seguir con la onda y las editoriales a traer títulos y sagas más exitosas. Por ejemplo, Nuestro País, ahora, obviamente que no se queda atrás. La editorial Norma tiene planeado lanzar este año Las zapatillas de Drácula del chileno Patricio Jara que reúne zapatillas Zapatilla, Las zapatillas de Drácula que reúne dos relatos inspirados en hechos reales y también la editorial Alfaguara preparó el lanzamiento de una novela de vampiros escrita por una por una autora local cuyo nombre todavía se mantiene en reserva Zapatillas de Drácula me sí, gustaría así que se sí. agarren las zapatillas también de El Gladiador. Anda con bueno. puro y sí, de vida bueno, Sí, por favor, sí, Bueno, y aquí para los que están interesados, les voy a dar algunos títulos como Marcada, que es la primera parte de La Casa de la Noche de Christine Cast, Despertar, Crónicas Vampiric, vampíricas de Lisa Jane Smith, Muerto hasta el anochecer de Charlene Harris y Chúpate esa de Christopher Moore. Ah, bueno. Para, sí, para que se apliquen y lean estas novelas que me están, pero demasiado entretenidas. La última se. Tiene atractivo nombre, hace. Se, se ve buena. ...así que a leer nomás... ...a leer... ...sí... ...¿qué más me tienen chicas? ¿Alguna otra información en estos panoramas? Te cuento ...algo que... de eh? ...pero después parece que Macarena sí. va a ir rondando. vamos eso. a contar el, sobre el DJ... ...te cuento que sigue la revolución de las radios digitales... ...ah, la semana pasada algo habíamos hablado... Sí. Habían... ...claro, claro que no nos estaban, estaban cobrando enojadas. plata... ...ahora, como nos estaban cobrando... ...ahora se lanza Sonar FM... ...que es una apuesta nacional muy distinta y completa... ...ya que tiene aplicaciones a redes sociales... Tiene letra de canciones, imágenes Y una serie de características que demuestran Que este nuevo proyecto va a conquistar A todos nuestros vividos A través de nuestro querido internet Qué bueno, ahí. Así que siempre? va con una lista de temas de las mejores bandas Incluyendo estrenos, clásicos Y todo para que tú disfrutes La estadía online Ahí está, entonces eh, Nuevamente la radio por internet Marcando sí, post acá, acá en USS en Onda Informativo, ¿qué tenemos? ¿Algo más? Nos dice acá el, el satélite de Sebastiano. a una cancioncita. Ah, ¿una canción desde ya? Sí, ¿Presente para... la nomada usted, doña Romina Salinas? Les presento entonces la siguiente canción. Es la banda de Strokes, con la canción Razor Blade Ahí está entonces, ya volvemos acá en USS en Onda. Vamos con la canción Y ahora sí estamos de vuelta entonces, siguen, nos sigue quedando información al respecto de los panoramas con Doña Macarena Latzaye y Romina Salina y a las linduras que le ponen la ternura al staff de OSS en onda. Algo me están contando, algo de un DJ, Doña Macarena, ¿qué pasa con DJ ese? Exactamente, Nick. Te quiero contar que para todos los chicos que gozan con el electro, TIGA está en Chile. Este DJ TIGA canadiense viene por cuarta vez a Chile este primero de abril. Con su onda electrónica, pop, funk, techno y esta vez para inaugurar Fauna Un nuevo concepto en fiesta y difusión de música independiente en vivo Dentro de sus sets mezcla a figuras como Matías Aguayo, MGMT, Zombie Nation, David Bowie, The Mole, etcétera. También estarán los australianos Back Raiders y Miami Horror Bueno, lamentablemente esto es para los chicos de Santiago Pero igual les pasó el dato porque ah. es súper entretenido Así que en Teatro Caupolicán a las 21 horas, preventa mil pesos y mil pesos general más recargo. Está buena la información, no, nunca está de más total. Por ejemplo, para el concierto de Aaron Maiden, acá la, hubo gente en Concepción que se colocó de acuerdo. Sí, pues. Salieron seis buses de acá de la de la comuna pinquista y partieron a San Y además para los chicos fanáticos que tengan la oportunidad de viajar, no está de más. Sí, siempre fue un viaje y más aún cuando es en buena onda acompañado. Con los amigos Doña Romina Algo me estaba diciendo Que había sacado una foto ¿Cómo les cuento? Yo una foto No Yo fui a ver una foto Ah, fui a ver una foto sí. Ya Así que para Todos los que les gustan las fotos Los chicos de Conce Les tengo Una exposición Arcanos Entre el humano Y lo férico. Ya Esta exposición Fotográfica Es de Carolina Cantillana Y Patricia Salas Y está disponible Hasta el 3 de abril En la sala Antes Y también para los amantes de los años 40, les tengo Generación de los 40. Que estos cuadros ya son de pintores que. del año del siglo X, XX por ahí. Ota, Roa y Pedraza. Y Jimena Criste, entre otros. Así que estas exposiciones están muy buenas. Ahí la sala Andes hasta el 3 de Abril para que vayan a visitarla. A delitarse con el mítico y antiguo y lindo arte de la fotografía. Oye, recuerden que nos pueden visitar a nuestro blog, vayan a www.tvperiodismouss.obligo.com Voy a repetir, saque lápiz y papel, sin cel y piedra, si le das lo amerita, tvperiodismouss.obligo.com Van a la pestaña que dice señal online, pinchan y podrán escuchar Y podrán escuchar estos dos primeros capítulos de USS En Onda. Señal, online, señal, en vivo. Van ahí a la pestañita y reitero, escuchan a USS En Onda. Y también me están hablando por acá. ¿eh? Ah, no, claro, andan hablando. me dicen por interna que visiten nuestro grupo de Facebook. Nos buscan por USS En Onda. Nos empezamos a despedir, chicas. Nos vamos con música. Sí, chiquillo. Así que una canción de regalo para ustedes, con mucho cariño: Rihanna Fit Justin Timberlake Rehab para ustedes. Something so strong, you were like my lover and my best friend. All wrapped in a one with a ribbon on it, and all of a sudden. Entonces 16 de, eh, horas de la tarde con 6 minutos Y empezamos a despedir De esta segunda edición del programa informativo juvenil Que rompe decibeles USS en onda Le quiero agradecer a todo el staff que estuvo hoy presente Don Rafis allá en la sala master Nuestras contertulias femeninas Doña Romina, doña Macarena Gracias por la compañía De nada Y también obviamente quienes estuvieron en la sección de política, de música de deportes, de Don Arturo, Fabián, Nacho y Pipón, que incluso estuvimos con un invitado de lujo acá en el estudio de la sala de radio de la Universidad San Sebastián, El Pesadilla. Recuerden visitarnos en TV Periodismo, uss.obligo.com, van a señalar en vivo y van a escuchar a USS en Onda. También nuestro grupo Facebook, USS en Onda, y por último... Destacar que el día jueves a partir de las 15 horas estamos nuevamente al aire llenándote de información y de buena onda. Esto sería todo por hoy, muchas gracias y que ganes Chile mañana. Chao.